Eh, les, yo primero bueno, voy a agradecer a la gremia de abogados que me designó para, para、eh, hacer primero la defensa de Yannick y, y después bueno,、eh, acusar al femicida.、Eh, pero eh, tengamos presente que las mujeres tenemos que defendernos, que tenemos que captar la violencia. Sí, tenemos que salir de los lugares donde hay violencia, porque、eh, en e s e lugar donde estaba Yanni, ¿sí? ella no tenía poder de decisión de, de salir de esa casa ¿sí? donde se cometió el crimen de Lulú.、Eh, no pudo tampoco defenderla. ¿sí? Entonces, eh, es, eh, y esto pasa en nuestros hogares. Nosotros tenemos que estar, las mujeres tenemos que ser fuertes ¿sí? y defender. A defendernos nosotras y defendernos de toda agresión y tomar decisiones como, como、eh, se va a tomar el tema, como hoy、eh, se votó、eh, en, en diputados:、eh, la decisión de l a mujeres importante, ya sea para dar vida, para, para digamos, eh, eh, dec decidir, decidir、eh, sobre su cuerpo y también.、Eh, Eh, digamos, una vida libre de violencia.、Eh, yo quería aclarar algo、eh, en, este, en este juicio. Eh, también eh, eh, la jueza nos dijo que、eh, se estuvo j u z g a n d o también la actitud de Yanina, y esto a nosotros nos, nos deja un sabor amargo porque、eh, repudiamos lo que dijo la jueza y también repudiamos este fallo. Porque dijo que no se podía、eh, tomar como femicidio vinculado porque no está probado el sufrimiento de Janina. y a l i n a Y y a l i n a va a sufrir toda la vida por la pérdida de su hija. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que probar? ¿Qué es lo que tenemos que probar? No solo va a sufrir toda la vida por la pérdida de su hija, sino también va a seguir con ese t sentimiento de culpa, porque eso es lo que, lo que, lo que,、eh, lo que en realidad. Eh, trae todo esto.